Ya, muchachos, e s t o es un programa bien variado, variado y siempre traemos gente interesante que pueda hacer un aporte a la comunidad. Hemos traído e l día de hoy a un profesor, colega, él es profesor de educación física y está a cargo de un club deportivo que se llama b e l l a v i m i s t e l a Florida. Que, si bien es cierto, está en la comuna aledaña, a nosotros, que e s la Florida, prestan también un vital aporte a la comunidad, fomentando el deporte en jóvenes, niños. Y e l día de hoy nos quieren hablar acerca de este proyecto en los minutos que tenemos con él. Buenos días, ¿cómo estás, profesor? Muy bien, muy bien. Buenos días. ¿Con quién hablamos?、Eh, bueno, mi nombre es Germán Moya. Como mencionaba, soy profesor de educación física y, y junto al profesor Javier Bravo, a quien le envío un saludo que no pudo asistir el día de hoy,、eh, somos quienes lideramos el proyecto del Club Bellavista de la Florida.、Eh, es un club、eh, que ya lleva trabajando dos años casi. Eh, y bueno, se creó con el afán principal de en el futuro poder、eh, postular a la tercera división del fútbol chileno、eh, y con beneficiarios que en el fondo sean principalmente muchachos que,、eh, no sé, en alguna oportunidad hayan competido a nivel competitivo anteriormente y por madurez quizás no han tomado bien las oportunidades o que en su trayectoria. Su trayectoria deportiva、eh, durante el tiempo no han tenido l a o p o r t u n i d a d e Intentamos, nosotros, como decimos siempre, le decimos a los muchachos、eh, dar la vuelta larga y, y entregar una oportunidad más para, para ver si existen posibilidades de, de, de continuar compitiendo a nivel competitivo. ¿Cómo ha ido el club deportivo en este tiempo en términos de, de, de, de convocatoria y masificación de la actividad que están desarrollando? Sí, no, bueno, ha sido bastante agitreado, como, como la mayoría de la gente que trabaja en el deporte sabe que es un, es un, trabajo, un trabajo gratificante, pero bastante sacrificado. ¿ya? Nosotros somos en total cinco profesores,、eh, en donde nosotros tenemos que hacer.、Eh, Bueno, muchas de las pegas que, que se hacen a nivel directivo, a nivel eh, eh, de, de la gestión del, del entrenamiento propiamente tal, de la gestión de los campeonatos,、eh, pero la masificación ha, ha ido bastante bien. Es un, una, una, una. ¿Cómo se llama? Un, un, un trabajo a lo largo del tiempo que ha sido bastante exponencial, por decirlo de alguna manera.、Eh, Nosotros creamos a través de las redes sociales, ¿cierto? Todas nuestras redes sociales activas, Facebook, Instagram, Twitter,、eh, para que la gente nos empezara a conocer y, y, y rápidamente, por ejemplo, llegamos a los 5.000 amigos en Facebook y a los 5.000 seguidores en fanpage en Facebook.、Eh, hace poquito nos no estamos haciendo activos en Instagram y nos ha ido bastante bien y es en el fondo nuestra principal vitrina ante las demás personas para. Para dar a conocer lo que estamos haciendo. Oye, ¿y por qué a la gente de Puente Alto le debería interesar el trabajo que hace tu club deportivo? Bueno,、eh, nos dirigimos acá, en el fondo, para utilizar esta tribuna,、eh, conociendo de, de esta radio y sabiendo que es bastante escuchada por la, la gente de la comuna,、eh, porque, bueno, somos primero、eh, comunas vecinas. Eh, compartimos varias cosas dentro del de, de sector,、eh, y bueno, cabe señalar que un, un porcentaje alto de los jugadores que actualmente están participando de, nuestra categoría, de nuestras categorías, que son la s categoría s sub-23. Sub 17 y la categoría de fútbol femenino, un gran porcentaje、eh, efectivamente son muchachos que vienen desde, desde Puente Alto, incluso un poquito más allá que vienen del Cajón del Mai, p o tenemos tres jugadores que vienen desde allá. Entonces,、eh, me parecía que era importante、eh, dar a conocer este tipo de, de actividades que para los muchachos que participan es totalmente gratis. ¿ya?、Eh, ¿No pagan nada? No, no se paga ni matrícula ni, ni mensualidad. ¿Y cómo se sostienen ustedes? Bueno, los profesores a q u i e n me interesaría nombrar, si me das permiso, para sí,、claro. eh, darle los agradecimientos. Quiero hablar,、eh, agradecer al profesor Javier Bravo, al profesor Alejandro Cáceres, al profesor Sebastián Iglesias, al profesor Diego Mellado. Eh, y al profesor Jonathan, que se ha incorporado últimamente, que son los que trabajan de manera gratuita por ahora. Ya Nosotros somos un grupo que, que creamos este proyecto con el afán de, de más adelante ver si es que más adelante se extraen dividendos a través de remuneración. Pero todos los profesores que trabajan en el Club Bellavista actualmente、eh, lo hacen exclusivamente porque tienen una gran fe en el proyecto. Es un tremendo proyecto social que no solamente fomenta potencia habilidades en el ámbito del deporte, sino también invita a los jóvenes a trabajar en equipo, alejarse de ciertos flagelos, ¿no? Sí. Hablan、sí. de, de, de la mirada social del proyecto. Bueno, el, el, el proyecto es una, una mixtura, como yo lo he presentado siempre, entre lo competitivo y lo social. Ya, como te mencionaba, no, se, no hay cobro porque participen, pero nosotros igual somos bastante exigentes en, al, al momento de, de, de ver quiénes van a participar. Tienen que tener primero disponibilidad para poder entrenar. Nosotros entrenamos tres veces a la semana en el complejo v i l l a h i g u í n de la c o m u n a de la Florida, facilitado por la Corporación del Deporte de la Florida.、Eh, tienen que tener disponibilidad para entrenar. Si, si no tienen disponibilidad, no, no pueden insertarse alguno de los planteles. Eh, y bueno, tienen que cumplir algunos aspectos reglamentarios que tienen que ver con el perfil de jugadores que nosotros queremos. que reiteran, Reiteradas veces, nosotros le s mencionamos a los muchachos que se integran, a, a que están interesados por participar, y a los nuestros también, que deben cumplir con ciertas normas de convivencia con los compañeros, de asistencia.、Eh, deben reflejar en el fondo, y como hemos mencionado eh, siempre, eh, los eh, valores del club que son la, el respeto, la perseverancia. Y la humildad. ya Esos son como nuestros escudos y, y nuestros caballitos de batalla al momento de decir: este muchacho、eh, lo, lo vamos a integrar y, y, y va a participar con nosotros. Debe reflejar un, un jugador de nosotros esos tres、eh, valores. Ese es como el sello de ustedes. Así es. Mamina la música. Quiero saludar con mucho cariño a Jessica Martínez y a todas las amigas que están trabajando en la escuela. La puntilla e m Pirque, un gran saludo para ti, Jessica Martínez, para tus compañeras de trabajo que están en sintonía. Vamos y volvemos con nuestro amigo, con. Bueno, ahora vamos con los Blue Splendor y estamos de regreso en la mañana de la radio. Recuerdos con Juan c a r l o s ウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィン ただいないありがとうございました。 El teléfono テレフォー Colgaste el teléfono y te encuentro razón. No debí ofenderte al dudar de tu amor. Y te ruego no vuelvas a colgarme el teléfono. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Cristian Rojas, cirujano dentista de máxima calidad en Puente Alto, Ira Raza Val 0180, oficina 204. El cirujano dentista de Puente Alto es Cristian Rojas, Ira Raza Val 0180, oficina 204, edificio Don Carlos. Vaya de mi parte, experto en implantes de la Universidad de Chile, tu amigo y servidor es, recuerda el nombre, Cristian Rojas Barrales. Bueno, ya estamos a t r e g r eso con el profesor que nos vino a visitar del Club Deportivo Ballavista, la Florida. El quien hace la invitación a toda la comunidad, a todos los amigos que nos escuchan, que le gusta el deporte, atención, mamá, papá, quiere que su hijo vaya a jugar a un club deportivo donde hay profesionales de la educación en el ámbito de, del deporte, que lo formen bien y también la invitación para las niñitas. Alguien me pregunta el teléfono, los contactos, ¿qué le puede decir, profesor? Eh, sí, bueno,、eh, como le mencionaba anteriormente, intentamos mantener nuestras redes sociales lo más activas posible.、Eh, si es que alguna chica está interesada en participar,、eh, estamos esperando que、eh, se puedan integrar. Tenemos ya, empezamos hace、eh, solamente un par de meses atrás y ya tenemos、eh, ocho niñas que están practicando y entrenando normalmente los días martes. Y jueves desde las 8 de la noche hasta las 9 y cuarto. ¿ya?、Eh, las chicas que、eh, estén interesadas, o si usted conoce a alguien que esté interesado,、eh, puede dirigirse a la red social de Facebook y buscar Bellavista、eh, La Florida FC. Eh, o eh, contactarse con el profesor Javier Bravo, que es el actual profesor de la categoría, al número 569-7925-47-569-7925-47-569-7925-47 52. Tiene que contactarse con el profesor, comunicarse, decirle su edad, su, el lugar donde vive y ojalá que eh, pueda eh, mencionar en el fondo que, que, que se enteró a través de esta radio para, para conocer, ¿cierto?、Eh, y las vamos a estar esperando para que se puedan integrar、eh, normalmente en el entrenamiento. Ya llevan dos partidos las chicas, perdieron uno, ganaron otro, pero bueno, eso es parte del, propiamente del deporte. Me parece muy bien. Algo más que aportar a la comunidad, bueno, hay mucha gente a d u l t o mayor que no escucha、eh, enfermedades de invierno, el deporte, enfermedades de invierno, la relación que hay, debemos practicar más deporte, debemos cuidarnos más. ¿Qué hacemos? Bueno,、eh, ante la, la situación del, de, la, de la calidad del aire en, en, en esta época del año, hay que tener un, un poco de cuidado, tener ojo, estar revisando en el fondo las, las noticias cuando hay、eh, alerta a mental, b i proemergencia, donde. A veces, quizás la, la práctica deportiva, que, que usualmente está asociada con la calidad de vida,、eh, puede perfectamente producir algún, algún, algún problema. Así que hay que、eh, favorecer a algún tipo de otras actividades、eh, que no tengan que ver tanto con el, el contacto con el aire.、Eh, ¿Cómo cuáles,、eso? por ejemplo?、Eh, bueno, el, está, está de moda cualquier tipo de ejercicio funcional localizado que ustedes puedan hacer dentro de. De su casa, quienes vayan y puedan asistir a un gimnasio、eh, cerrado. y a、eh, Bueno, las personas que regularmente hacen running, ya que son la práctica de, de maratón a nivel más, más amateur,、eh, que lo hacen de manera sistemática, me parece que, como se dice, no, no le entran balas en esta situación, pero alguien que esté iniciándose debería tener más, más cuidado en, este, en esta parte del año. Efectivamente. Muchas gracias por venir, eres muy amable y deja la invitación a la comunidad para que siga al Club Deportivo. Sí, bueno, dejo a todos invitados para que, en primera instancia, para que nos conozcan a través de las redes sociales y sepan de qué, nos, de qué se trata el proyecto del Club Bellavista,、eh, al Facebook Bellavista La Florida FC y al Instagram con el mismo nombre. Ya、eh, Esperamos nosotros ser en el futuro una buena vitrina para deportistas y que puedan mantener su. Su nivel competitivo y puedan hacer una vida deportiva competitiva a la larga para todos los jóvenes del Cajón de Almaipo, de Puente Alto, de la Florida. Tenemos muchachos de Macul, y así a que lo esperamos. Próximamente nosotros vamos a hacer pruebas de jugadores para que se puedan integrar nuevos jóvenes a nuestras categorías, de las categorías sub-23 y sub-17, para que puedan integrarse. ya... Eh, estén atentos a los llamados cuando los hagamos. Y、eh, quería mencionar por último, no sé si me das permiso. Nosotros, como te mencionaba, nosotros no s o、no、t recibimos o no s r ningún tipo de, de, de, de apoyo económico para poder desarrollar.、Eh, así que hay algunas empresas que, que nos colaboran donando un par de materiales. No sé si los puedo nombrar. Sí, por supuesto. ¿Sí?、Eh, bueno, la n u e z m o s c a d a que es una empresa de repostería, que es una s t o r t e muy rica. Don s u s h i Tony Pizza. Botillería El Bunker,、eh, Samba La Bamba, ya que es una, un puesto de, de pollo asado y de sándwich, Curb, que es una marca de camisetas, Animaciones Pekín Panchita, que es una empresa de animaciones de evento, y k i d c l a b s que es una empresa, un after school. Ya todos ellos actualmente son de la comuna de La Florida,、eh, pero de todas maneras dejamos abierta a la comunidad que nos puedan escuchar, cualquier empresa que. Se interesa en el proyecto, nosotros vamos regularmente a l a e m p r e、eh, s a presentamos el proyecto y si están interesados se pueden hacer parte también. José Ferrada te pregunta: ¿No han pensado en hacer lo mismo acá en Puente Alto, quizá s buscando ayuda municipal? Sí, bueno,、eh, hubo un tiempo que estuvimos un poco trastabillando、eh, por el tema del lugar y pensamos en buscar algún lugar donde entrenar porque estuvimos、eh, medio e s cojos. Eh, pero eh, en ese entonces estaba compitiendo un club de tercera división que pertenece efectivamente a la comuna de Puente Alto, que se llama Jupa. No sé si lo conoce j u e n t u d Puente Alto. Así es.、Eh, y bueno, de hecho, nosotros tuvimos varios partidos con él, competimos. Yo soy muy amigo del, del que era actualmente el, el entrenador de Jupa, que es Víctor Fuentes. Eh, y eh, bueno. Daba, daba a, a entender que en el fondo ya estaba por, por su cuenta Jupa trabajando.、Eh, pero me parece que sería súper interesante, quizás, hacer algo en conjunto, en, en, en común con Puente Alto, porque estamos súper cerca y porque、eh, definitivamente hay una gran, gran cantidad de jugadores en estas dos comunas que podrían hacerse una, una selección súper potente. Efectivamente, señor. Muchas gracias por haber venido. Tuvimos el gusto de conversar con、eh, Germán Moya. Gracias, Germán. Muchas gracias a ti. Saludos a todos.